Entre el bien y el mal, Héctor el Fader y Coscuyuela, mi hermano, ya tú sabes. Sobrepasando las 650 mil personas, de Radio escucha como siempre Alto el Radio Show, que nos escucha a través de www.altorrayaletracalibre.net. Y bueno, directamente desde el 787, ya tú sabes, el que en un tiempo se hizo llamar Héctor el Bambino, después se hizo llamar Héctor el Fader, ahora regresa, ya tú sabes, con una nueva imagen. Héctor Delgado por aquí, por Alto Calibre Radio Show. Dímelo, Héctor. Dios te bendiga blanco, Dios te bendiga a ti y a todos los los, los escuchas, no estamos a la gracias una vez más, ¿verdad? Y dándole gracias al Señor por el privilegio que me permite hoy pues estar con todos ustedes. Ya tú sabes, por aquí Héctor Delgado en alto calibre una vez más. Oye, que eso es lo que me gusta de Héctor. A Héctor lo hemos tenido cuando estaba en el mundo, como dicen, como dicen los cristianos, ¿verdad? Como dicen todos aquellos que están este, en los pasos de Dios. Entonces, cuando el hombre estaba en el mundo, pues el hombre estuvo por aquí dando batalla contra todos los que le dieron batalla. Tú sabes, cuando él estaba en guerra. Y, y, y me gustó eso porque ahora también estando en la iglesia, estando convertido, pues Héctor dice presente por aquí por alto calibre. Dímelo, Héctor, ¿qué es lo que está sucediendo? Eh, súper contento, de verdad, súper feliz, una felicidad que no te puedo ni explicar el plato. Eh, como tú dices, eh, cuando estaba en el mundo, pues eh, tú me llamabas y estaba presente. Ahora tengo que estar más porque pues Jesús dijo, ¿verdad?, que, que los que están sanos, no necesitan doctores, los que necesitan doctores son los que están enfermos y hay un país que con soledad, y en el mundo no podía encontrar lo que yo he encontrado en los caminos de Dios. Eh, como decía antes de empezar la entrevista, te hablaba, eh, yo alguna vez me, me, me, me arrodillo, verdad me acuesto me medito en el Señor y le pregunto, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Y pues ¿verdad? el Señor me viniste y me dice, porque queda poco tiempo y la gente tiene que entender que yo tengo que escoger de lo vivo más preciado para que ellos entiendan de que esto no solamente El Evangelio es para los alcohólicos, para los enfermos, para los ancianos. Esto es para, para toda persona, porque yo era una persona que tenía todo, dinero, fama, todos los placeres que un ser humano o un joven desean tener en el mundo y lo he dejado todo eh, para seguir los caminos de Cristo. Eh, mucha gente dirá pues, que estoy hecho un fanático, pero yo les quiero decir a ustedes que yo no dejé eh, la dinero por zánganos ni por estúpido yo lo dejé porque reconozco que el cielo está nublado en una ocasión en los pariseos dieron a Jesús eh, Jesús dinos cuando es tu próxima venida y Jesús le dijo acaso ustedes no ven que cuando el cielo está nublado es que va a llover o sea pues yo reconozco que el cielo está nublado que todas las señales que están en la Biblia están cumplidas y que Cristo viene ya ya tú sabes palabras de esto delgado por aquí por alto caliente show héctor ya tú sabes nosotros eh, ahora estamos como como ya tú sabes, tú eres el bien y yo soy el mal, ¿verdad? Que entre comillas, ¿verdad? Porque yo soy una persona buena, pero entre el bien y el mal estamos aquí, Ya tú sabes, en alto calí el radio show. Héctor, Que de verdad? ¿Verdad? Porque comentarios que hay en la carretera. Y tú también lo dices en la canción. Que de verdad hay de que no, que si esto le está mal con la carretera, que si esto lo estaban buscando para matar? Por eso se metió a la iglesia. ¿Qué de cierto hay en, en, en todo esto? Pero la realidad es que siempre existen comentarios, eh, a Acuérdate que si hay un enemigo, que a cualquier persona para tratar de, de opacar lo que Dios ha hecho en mí, para tratar de, de, de cambiar el pensamiento de las personas y no darse cuenta de que como te dijo ahorita que Cristo viene ya y que me ha dado todo en este tiempo para que la gente entienda que Él viene ya. Eh, si yo como he dicho en todas las entrevistas, si a mí me quieren creer o no me quieren creer, eso queda de ustedes, yo estoy dando una palabra como la dio Noé, que venía un diluvio. todo se había cerrado entonces entendieron que el mensaje que estaba dando no era cierto así que yo no vengo aquí para que verdad para compasar a los hombres para que los, los hombres hablen bien de mí de mí pueden decir lo que sea la palabra dice cuando por la causa de Cristo seamos ha y señalado que nos regocijemos y que no nos sorprendamos Dios Jesús cuando nos aborrezca a nosotros porque a Él lo aborrecieron primero que a nosotros ese es así ese es así y ahí por lo menos tengo un poquito de conocimiento ya tú sabes Héctor por aquí por Alto Cali el video show bueno Héctor Este, hay un disco en la carretera, juicio final, este, ya tú sabes, por cierto te quiero dar las gracias porque no esperaba, ya tú sabes, un disco así, este, donde aparece juicio final, tocaste la puerta, perdóname si me tocara, entre bien y mal que la sonamos ahorita con cocuyuela, te vi llorar, mendigo, ya tú sabes, este, no sale con la canción conmigo, sí, pero también la tenemos por ahí este, y llora, payaso, boda, mi testimonio. Este, ¿Qué pueden esperar la gente? Porque oí por ahí en la internet que tú estás haciendo una o dos canciones por ahí sola, ya tú sabes, qué es lo que está, estás grabando en el estudio, qué viene por ahí, este, para que la gente sepa más o menos qué es lo que pueden esperar de esto en el FADER. Mira, eh, eh, la gente tiene que entender que. que, que la... tengo con la disquera así que estaremos haciendo tres canciones más pero todo lo que la palabra dice que todo lo que hagamos sea para edificar el nombre de Cristo así que estaremos pues haciendo tres canciones más para edificar al pueblo y, y, y para hacerle entender como he repetido muchas veces en esta eh, en esta entrevista que Cristo viene ya como eh, eh, decía verdad que mucha gente estaba comentando que me metía a la religión porque me estaban buscando o, o que estábamos en la calle Pues yo quiero que, que el público entienda y sepa que, que, que los que están en peligro de muerte son los que no estamos en Cristo. Los que no están en Cristo son los que están en peligro de muerte. Yo no vengo aquí a hablar de, de, de, de cuentos ni, ni falacias. La palabra dice que si uno muere y no tiene Cristo en su corazón, lo que le es una condenación en el infierno, estamos en los últimos tiempos. La palabra dice que Satanás vino a matar usted a taladero viendo cómo los suicidios, cómo los asesinatos se están apoderando del mundo entero eh, cómo, cómo la naturaleza está eh, lo que toda la señora está incumplida terremoto, hambre, peste así que, que, que todo el que no tenga Cristo en este último tiempo es que está en peligro yo abrí los ojos eh, gracias al señor a su misericordia me abrió el entendimiento y, y me quitó la venta que me tenía Satanás puesta así que yo le suelto a todos los lo que me están escuchando en esta hora que la realidad que ustedes me están escuchando, tú que estás pasando por la angustia, por el problema, que, que sepas que Cristo viene ya que te está llamando y que mañana puede ser muy tarde. Ese es así, amén, ya tú sabes. Oye Héctor, eh, como tú dices que este es tu último disco, este, Héctor, ¿te quitas de hacer disco como tal o vas a empezar a hacer disco este, de música sacra o, o, o ya te quitas de la música por completo? Mira, pues la realidad es que vamos a estar haciendo ¿sí? Vamos a hacer otro disco, va a ser de música sacra, la masa solamente para el Señor. Eh, la realidad es que vamos a estar verdad pues pues pues, pues pensando, eh, siempre cuando pues, Dios nos dé eh, eh, la aprobación, no queremos dar un paso adelantado ni un paso atrasado de la voluntad de Dios. Y por el momento pues vamos a estar trabajando este disco, vamos a estar llevando este mensaje por todos los países, eh, vamos a estar por Tampa, ya nos llamaron, vamos a estar por Orlando, vamos a estar en Nueva York en todos lados llevando eh, este concierto de juicio final que es un concierto pues el cual en Puerto Rico la sea toda para Dios lo, lo dimos, eh, más de tres mil personas vinieron a los pies de Cristo eso es lo que estamos haciendo ¿verdad? Eh, reconociendo que queda poco tiempo llamada, haciendo lo último llamado a la gente para que entiendan que Cristo viene ya. Oye esto eh, para finalizar una de, de este, la entrevista Quedaste tú complacido con el concierto, con el último concierto, ya tú sabes, de esto era el fa del juicio final, comparado a los demás conciertos que ya tú has dado, que han sido masivos, masivos, obviamente, este, me imagino que está súper contento porque le está sirviendo a Dios, ya tú sabes que esto fue un concierto, pues ya tú sabes, para la gloria del Señor, pero en cuestión de... de, de de cómo te diría yo, de ventas de taquilla o, o, o por lo menos de fans que siempre te habían seguido de antes. Este, ¿Cómo, cómo ves la comparación? Mira, eh, la realidad es que para mí este es el mejor concierto que he dado en mi vida, porque eh, no hice tesoros en la tierra donde el polín y, polí y, y el orín corrompen. Eh, hice tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla no pueden corromper ese tesoro la palabra dice que cada por una alma que venga a Cristo hay que estar en los cielos. Esa noche vinieron más de tres mil almas a Cristo. Esa noche salvamos, eh, la gloria sea toda para Dios, pero salvamos a tres mil personas que iban directamente al infierno. Eh, y para eso que yo trabajo ahora, Blanco, eh, oh, si antes cuando estaba en el mundo la gente comentaba de mí, hacía comentarios de mí y yo siempre daba el frente, ¿cómo no lo voy a hacer ahora sabiendo que el que está conmigo es mayor que que está en el mundo y que Dios anda conmigo como poderoso gigante así que yo no me voy a amirantar yo voy a llevarle un mensaje a la juventud a la misma juventud que yo infecté por años eh, dándole un mensaje erróneo es la misma juventud que le digo ahora que Cristo viene ya que no se hagan los sordos, que no endurezcan su corazón estamos viendo la crisis económica eh, que hay en el mundo entero esto no es casualidad la palabra habla de principios de dolores. Y que después de los principios de dolores, vender a Cristo a buscar su iglesia. Abran los ojos. Mañana puede ser muy tarde. Mañana puede sonar la trompeta que tanto te han hablado. Mañana puede ser el día. Y es triste que después que tú me escuchaste, después que escuchaste a muchas personas, porque esa trompeta no va a sonar hasta que Dios le haya hablado a todo el mundo. Después que escuchaste esto, sonó la trompeta y tú te quedes. Eh, quiero que sepas que si te quedas, estarás condenado al infierno. Yo no te estoy hablando un cuento, ni no te estoy hablando... Eh, lo saqué de un paquín, eso es lo que dice la Biblia, así que, que, que en esta noche eh, yo te digo que, que abran los ojos, que abran los ojos, que yo tuve todo en el mundo. Yo no te estoy hablando de que me estoy inventando algo, yo tuve todo, tú lo sabes, placo, fama dinero, 15 años, viajé el mundo entero. Tuve todo lo que una persona desea tener, casas, carros, robos, piscina todo, y lo cambié todo por Cristo, reconociendo que el tiempo se acaba. Eso es así, bro, y de verdad que yo conozco a Héctor desde que mucho antes, que ya tú sabes, desde que empezara a cantar, y, y, y bueno, de verdad que... Me he quedado sorprendido porque no había escuchado todavía a Héctor, aunque tenga los teléfonos de los artistas, yo no hablo este, tú sabes, mucho con ellos hasta que tengo una entrevista o algo y de verdad que me he quedado bien sorprendido de la manera que está hablando Héctor el Fader. Héctor, mi última pregunta de mí hacia ti y esto es, ya tú sabes, esta es pregunta mía, no del público, pero yo sé que el público Ajá. quiere saber la, este, pues la respuesta tuya. Héctor, ¿cómo te sentiste tú? Después que, tú te, de, después que tú te sales de, de, de, ¿verdad? de lo que es el mundo y te conviertes a Cristo ¿Cómo te sientes tú al escuchar una tiraera de Don Omar hacia tu parte? Cuando tú estabas en el mundo, hiciste la canción hacia él Él no te contestó y después que tú te metiste a la iglesia Pues entonces sale la canción de él Para yo para Don Omar lo que tengo es amor, estoy llorando por él La palabra dice que mi lucha no es contra carne ni sangre, es contra protestados y principados. Ya Don Omar no es mi enemigo, Arcángel no es mi enemigo, mi enemigo es Satanás. Estoy orando por ellos para que el Señor tenga misericordia y le abra el entendimiento como lo hizo conmigo. Yo amo a Don Omar, amo a Arcángel y, y a todos los que me estén tirando, eh, los amo. Porque yo entiendo de que yo, no son ellos los que están hablando, es el enemigo que está tratando... De, de, de, que yo abandone mi fe, que, que, que, que abandone la roca, eh, pero yo voy a estar aquí firme hasta que suene esa trompeta, así que para mí eso no me hace mella, yo amo a todos los que me estén tirando, a todos los que hablen de mí, eh, le pido misericordia por mí. Este por misericordia, que el Señor tenga misericordia de ellos, y como dije, ya mi pelea es con ellos, mi pelea es contra Satanás así que tú que me estás escuchando en esta noche la palabra en Apocalipsis 12, versículo 12 dice, hay de los moradores de la tierra porque Satanás ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo, queda poco tiempo ponte la cobertura del Señor gracias Blanco, te quiero mucho gracias a todos los que escuchan. gracias por, por, por apoyarme eh, este disco aunque muchas personas pensaban que eh, a lo mejor este disco no vende, este disco no se escucha, déjenme decirle que es el disco, con que más canciones están en la radio número uno, es toda la gloria sea para el Señor, para que ustedes entiendan que eh, cuando uno está con Cristo, todas las cosas logran para bien y todo, eh, eh, eh, la palabra dice, ¿verdad? Que Dios eh, multiplicará los bienes de uno. Así que, que si antes para el mundo. Pues, pues las cosas me iban bien, ahora en Dios me están yendo mejor todavía Por eso es que no me canso de decir que amo a Cristo Y que Cristo viene ya y que se acaba el tiempo Esa es así, alegría bomba. Bueno Héctor, delgado, te damos las gracias por estar aquí en Alto Cali Radio Show Pero no me quiero despedir sin que tú despidas, ya tú sabes La canción, una de las canciones, ya tú sabes Que, que está pegada en la radio, como dijimos La canción de Vicocí, sí, la canción de Coscuyuela, La canción de nada más y nada menos Que pues ya tú sabes, mi testimonio Y esta canción de Payaso Así que preséntala por aquí por Alto Cali Radio Show Bueno, pues Blanco, eh, te quiero mucho, gracias por ¿verdad? permitirme hablar a, a, a todos los escuchas eh, que, que yo sé que, que, que siempre te han seguido durante toda tu carrera verdad, en, en este programa. Eh, y, y nada, decirles que, que esto, no, esto no es un, un, un acto mío de fanatismo ni es ni un, un, acto, un acto mío de convencimiento porque yo no soy psicólogo. Yo te estoy hablando que tuve una experiencia con Cristo que estremeció mi vida y que cada día me acerco más a Cristo y entiendo que esto eh, se está acabando, que en cualquier momento suena la trompeta, esta canción que voy eh, a presentar se llama Payaso, es una canción el cual pues yo me autocritico porque antes de criticar a los otros yo me autocritiqué yo primero porque yo era de las personas que infectaba el mundo con esta música así que escucha y medita en esta canción aquí pues blanco tú puedes escuchar y puedes entender que esto no es un cuento aquí yo hablo de un montón de personas amigos míos que perdieron la vida eh, que estuvieron bien cerca de mí para que la gente entienda que no es un chiste esto que yo estoy predicando Dios los bendiga los que no mucho blanco que esto te ama, para pal el